Grande Rock. Todos los sábados, de 7 a 8 de la tarde, la actualidad musical en Grande Rock. Un programa presentado y dirigido por Rubén Vela. No lo olvides, Grande Rock en RCL Zaragoza. ¿Qué tal, amigos, a muy buenas tardes y bienvenidos a Grande Rock. Salud de Rubén Vela en el control y en la locución que te acompaña a partir de ahora hasta las 8 de la tarde aquí en RCL de Zaragoza, 96.0 de FM. Bueno, pues bienvenidos a nuestros programas especiales del de mes de agosto. Tenemos cuatro, cuatro programas que completarán. Un especial que hemos titulado así: Yeye's, Hippies y Rockeros. Bueno, pues hoy iremos con esa primera parte, un repaso por encima, a grosso modo, de aquellos años、eh, del underground musical español. Ni mucho menos están todos los que estuvieron, pero sí los más destacados. En esta primera parte abordaremos eh, grupos eh, que surgieron en esa segunda mitad de los años 60, a partir de 1965. Estaba en casa esperándote. De pronto el teléfono sonó. Fue cuando tú me h a b l a s Bueno, y con la música de los Sirex, uno de los grupos pertenecientes a aquella jornada de grupos que aparecieron en esa segunda mitad de los años 60, con este Yo Grito desde Barcelona, Sirex. Bueno, pues la psicodelia, Cañí, Yeyes, hippies, rockeros, una panda de vagos y melenudos que cantan en guachi guachi. A esos les daba yo un pico y una pala. La verdadera música pop española fue otra. Muy distinta, teniendo en cuenta que el único superventas que se mantuvo imbatible en nuestro país durante casi dos décadas no fue otro que Manolo Escobar. No me gusta que a los toros te pongan la mini f a l d a No me gusta que a los coros vayas con la mini p a l d a La gente mira para arriba porque quieren ver tu cara y quieren ver tu ropilla. Que... Obviamente, lo que más se oía entonces en la radio no eran los grupos de garaje. La verdadera actualidad musical, lo que llegaba a todas partes, eran los éxitos de Eurovisión, las canciones del verano, los cantantes melódicos de éxito, la rumba. Las canciones sudamericanas, la canción española y todavía en un escalón superior de popularidad, el inagotable filón tras、eh, máxima expresión de nuestra cultura pop, verdadero orgullo de raza, las canciones de la tele, los discos de humor, el porno pop y el rock rural. La verdadera música pop española tampoco fue ajena a la influencia de la psicodelia. De hecho, la psicodelia Cañí fue quizá la vertiente más encantadora del fenómeno. Precioso documento de cómo la cultura de los hippies se infiltró en nuestra vida cotidiana. El revuelo levantado por las nuevas tribus urbanas que surgían en el extranjero y solían visitar nuestro país se reflejó en canciones como Pit Nick de Guijarro y Algueró, interpretada por Concha Velasco en 1967. Andrés Pajares ironizó sobre las melenas y el Yeye ye con la rumba Quiero ser Beatle en 1968 y cantó a las aventuras de un vampiro amigo de los hippies en la película Drácula Yeye ye de 1967. Yo soy una flamenca Yeye ye, y en mi casa no parto de nada. フィリマンででポネ、ロメジョパギパ a エクシア。 Bueno, pues、eh, Carmen Sevilla con f l a m e n c a i e r í a anunciando Electrodomésticos eh, Philips, eh, allá a mitad de los años 60. Pero entremos a hablar ya de los、eh, grupos que nos ocupan en este especial que hemos titulado Yeyes, Hippies y Rockeros. Los primeros, Los Relámpagos, junto a Los Pequeniques, este grupo constituyeron la más importante aportación española del género pop instrumental. Entre 1962 y 1971, grabaron un vasto repertorio, frecuentemente anclado en la tradición autóctona con adaptaciones pop de temas clásicos. Aunque, por el contrario, su temprana especialización en el uso de teclados las convertiría en pioneros de los sonidos más vanguardistas. Danza del Fuego, basada en la obra clásica de Manuel de Falla, es una de sus piezas más rompedoras, grabada con todo lujo de medios en los estudios SAR de Milán. Además del efecto reverberante de las guitarras, sorprende por el fondo de sonidos electrónicos inusuales para la época. Como también es inusual la foto de la portada vanguardista y psicodélica, otro de los experimentos de diseño pop que decoraron los singles del conjunto entre 1966 y 1967. Música Bien, pues vamos con ese Danza del Fuego, la adaptación del clásico de Manuel de Falla por Los Relámpagos. Pues、un grupo pionero en sonoridades electrónicas, Los Relámpagos, con uno de los、eh, temas de Manuel de Falla que popularizaron no solo ellos, sino también grupos、eh, dentro de este underground. Y también se conocieron a Los Relámpagos por ser uno de los primeros grupos que hizo sus primeras incursiones dentro de la música surf. Hablamos que fue un grupo, sobre todo, instrumental. Y lo podemos comprobar en su canción famosa, Dos Cruces. ふんだんどん、えたら、ふんだんど e s c o Bien, a s yo t u v i r a u a escoba, tuviera una escoba, tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. tuviera si si yo yo escoba, Si una pues continúas en Sintonía de RCL Zaragoza. Estás escuchando el programa Grande Roque, c k se e m i t e todos los sábados de 7 a 8 de la tarde. Hoy, versión. Versión veraniega en este mes de agosto. Tenemos un programa especial, cuatro especiales que conforman esto que hemos titulado así: Yeyes,、yes, Hippies y Rockeros. Barrería, dinero, la... Bueno, y seguimos con los Sirex desde Barcelona. Vivieron su periodo de esplendor entre 1966 y 1967, aupados por el excitante fenómeno Fans. Lo que les proporcionó suficiente margen de subsistencia para hacer incursiones en el rock garage y el freak beat. Y aquí tenéis una canción muy conocida y además muy de actualidad, seguro. Aquí tenéis el éxito de los IREX, que se mueran los feos. Que se mueran los feos. Que se mueran los feos. もう一つのことは何でもいいです。でも、私たちは r 女のこ s を知っているこ a を知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っている。 Que se mueran los feos, que se mueran los feos. Que no quede ninguno, ninguno, ninguno, ninguno de feo. Pues les quitan las chicas y tienen mucha p i z a Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas.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 Bien, pues que se mueran los feos, uno de los、eh, temas más populares de los de Barcelona, Logsirex,、eh, uno de los grupos、eh, que tuvo, que, bueno, que vivió más bien ese fenómeno fans comprendido entre 1966 y 1967. Decíamos antes que hicieron incursiones dentro del g a r a g e rock y el freak beat. Y bueno, pues dentro de esa onda se sitúa su composición, Yo Grito, que es con la cual hemos comenzado este, este programa. Que pertenecía a un EP de 1966. En esa cara B del single、eh, aparecía la canción Acto de Fuerza, que es una versión de un himno esencial del garaje italiano de 1966,、eh, Ato di Forza, del grupo Turín y Ragazzi del Sole. El tema relata una reyerta callejera entre bandas、eh, rivales. La, la portada del, del single italiano muestra a un ángel del infierno motorizado con imágenes de cuchillo, sangre y muerte. Que escandalizaron en Italia, donde el tema fue vetado por las emisoras de radio, lo que no impidió su popularidad. La versión de los s i r e s es fiel al original, incluso en la letra, que traduce punto por punto el texto italiano. Aquí tenéis: acto de fuerza, son los s i r e s 全ての人生の時はもう一度。 地ンポテンポテンポ o ンポテンポテン s ポテンポポテンポ e テンポポテ l a ポテンポポテンポポテン e s テンポポテンポポテンポポテンポポテンポポテンポポテンポポポテンポポポテンポポポテンポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポポ Es una emocionante manera de aprender. o l v i d e sus problemas. Bueno, y vamos con el turismo, algo muy importante para que la música española, la música de los años 60, bueno,、pues、aprendiera sobre todo de la música que se hacía fuera de nuestras fronteras. Hablamos de los grupos y solistas extranjeros. En España fueron muy pocos los conjuntos que durante los años 60 y 70 podían permitirse salir al extranjero para promocionar su música, con excepción de los canarios, pop tops, barrabás y alguno otro. Aquí los viajes más、eh, viables eran los de trabajo, bien amenizando sus cruceros, como hicieron los lentos y los grim. Bien, recorriendo tugurios de Francia como los Albas o los descendientes de Walder, primer grupo de Sisa, o bien en el circuito de los clubes alemanes, caso de, las, de The Runaways,、eh, no confundir con el grupo norteamericano, los polares y los salvajes. Por el contrario, al compás de la avalancha turística sobre las costas mediterráneas, España recibió un considerable contingente de músicos y formaciones guiris que llegaban. Hasta aquí, de vacaciones, como trotamundos, o en busca de un mercado menos saturado que el existente en sus tierras de origen. El fenómeno sucedió en otros puntos de Europa, aunque es característico de su zona meridional y tuvo su principal paralelo en la cosmopolita República Italiana. Desde el Reino Unido nos visitaron Glyn Johns, The e n Taki Bussard de Mode. De Tom Katz, Jackie Levin, Paul King, Dave da Costa, d a v e Watterson, Whiskey David, The Spectrum, Angela Bell Walker, Angie Cat, Andy Silver, incluso algunas figuras esenciales de la psicodelia británica acostumbraron a visitar las Islas Baleares, caso de Jimi Hendrix, Eric Bardon y en especial Kevin Ayers, David Allen y Gilly Smith, que se establecieron durante temporadas en Della, Mallorca. Bueno, y seguimos con la lista de grupos extranjeros que nos visitaron. De los Países Bajos y Alemania llegaron Tony Ronald, Top Show, Darwin Teoría, k e r o u a c The Peebles, Jesse and James y The Vampires. Y vamos a pararnos aquí porque es el grupo que vamos a, a repasar. Como decíamos, desde Alemania venían vampires que más tarde adoptaron el nombre de Evolution, ya con un sonido. Distinto al que、eh, bueno, pues vinieron a España. The Vampires, e、eh, bueno, s u p como decíamos,、eh, llegaron a la España de 1965 en búsqueda de éxito y de una vida más decente como músicos. Después de haberse recorrido los clubes más infectos de su tierra natal y tras un duro comienzo, consiguieron establecerse en Madrid. Y participar activamente en la vida musical de la ciudad, incluso publicar seis discos, dos EPs y tres singles en el sello Session entre 1966 y 1967. El beat y el Rhythm and Blues fueron los estilos dominantes en la producción del conjunto que, en consonancia con su nombre, proporcionó un matiz terrorífico a algunos de sus discos. Por ejemplo, la sangrienta portada de su single Something You Got en 1966. Y, por ejemplo, el tema que vamos a escuchar, Walking in t h e s u n es una sombría versión del éxito homónimo de Las Sangrilas, que incluye extraños chillidos de gaviotas de la playa, que más parecen gritos de murciélagos, que no sabe si hechos a posta o a causa de los primitivos medios de grabación de la época. Pues vamos a recuperar esa grabación de Los、eh, Vampires, como decíamos,、eh, Walking in t h e s u n un tema popular, que además、eh, está extraído del programa El Gran Musical. Y podéis escuchar la voz、eh, del presentador, Tomás、eh, Martín Blanco. Venga, pues vamos con The Vampires y su Walking in the Sun. Este es el gran musical del Domingo de Ramos y comienza con la presencia habitual en nuestro espacio de un conjunto. Es el conjunto que nos ha acompañado en las últimas semanas en tres ocasiones, contando con esta. La última vez que actúa durante el mes de marzo. Y además,、eh, progresivamente, cada vez con más cariño, con más amistad, con más entusiasmo por parte de los musicales que ya conocen sus canciones, que las acompañan, que las viven. Que hoy grabará un disco en directo, una concesión especial de su compañía de discos a cada uno de vosotros,、eh, va a ser grabado, repito, dentro de unos minutos. Aquí está el conjunto de Los Vampiros. My baby went away, she went away across the sea It's been two years or so since I saw my baby go And then this letter came for me t h e s e things together go She found somebody new What can I do with it now Oh no, oh no Oh no, no, no, no, no Walking in the sand Walking hand in hand The night was so exciting Her smile was so inviting、right、Then she touched my cheeks、right、With her fingertips、right、Softly, so softly with me Sand, walking hand in hand The night was so exciting Her smile was so inviting Then she touched my cheeks With her fingertips Softly So softly Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabía r esperar, porque el tiempo no me importa.、Si、construye... Bien, y seguimos con las visitas de grupos extranjeros.、Eh, contaros que España se distinguió además por recibir. Un constante aporte de artistas sudamericanos favorecido por la hermandad lingüística, que tradicionalmente tenían mejor aceptación social que sus colegas anglosajones. Sobre todo s eran fabricantes de éxito superventas como Luis Aguilé, Leodán, Palito Ortega, Leonardo Fabio, Henry Stephen, Eduardo Rodrigo, Los Tres Sudamericanos,、eh, Las Cuatro Monedas, Los Unidos y un sinfín más.、Eh, dentro del amplio grupo latinoamericano, Destacaron dotados productores, compositores, los argentinos Waldo de los Ríos y Adolfo Weitzman, el chileno Carlos Narea o el cubano Oscar Gómez. De Sudamérica llegaron además excelentes conjuntos de beat y rock progresivo, entre los que destacan los Impala de Pipe, ahí Sangre, y también cantautores, dúos, rockeros solitarios, cantantes melódicos como Quintín, Cabrera, Bárbara y Dick, Inma y Josh y Vivi Muñoz,、eh, al igual que c h a r l i e Leroy y Nora. a h í hubo que añadir una miríada de artistas、eh, foráneos camuflados en conjuntos españoles、eh, o al frente de los mismos.、Eh, por ejemplo,、eh, teníamos e、eh, l caribeño Phil Tripp con los、eh, pop tops, el británico Rod Mayall con los buenos. El argentino Bebu Silvetti con hierba mate, el danés Henrik Michael con smash,、eh, y un poquito más tarde, así como numerosos、eh, casos singulares、eh, procedentes de nacionalidades más、eh, exóticas. Pero nos hemos、eh, dejado uno, concretamente el alemán Mike Kennedy, que bueno,、pues、ya sabéis que popularizó con los Bravos、eh, posiblemente una de las mejores páginas de la historia musical de este país, con temas como Black is Black, Los Bravos. Watch it on t h n t i r e RCL Zaragoza Las Ibéricas Fútbol Club Once corazones que al terreno saltan con moral y decisión Bueno, pues una de las películas eh, más eh, populares de aquella época, Las Ibéricas、eh, Fútbol Club. Lo enlazamos con Los Bravos porque、mmm, hablar de los Bravos y hablar del cine está totalmente unido. La historia de los Bravos, como producto de la industria discográfica, gestionado por el cazatalentos Alain Milhall, es、eh, bien conocida. En cualquier caso, fueron uno de los grandes grupos de los años 60, con cuatro excelentes LPs. Y un hit mundial que hemos escuchado: Black is Black, Negro es Negro. Y dos películas en su haber. Todo ello realizado, eso sí, con una legión de colaboradores.、Eh, por no hablar de los músicos de sesión que se ocuparon, por ejemplo, de grabar ese Black is Black, entre ellos el famoso guitarrista de、eh, Led Zeppelin, Jimmy Page, dejando apartados al resto de los músicos de la banda, a excepción de la voz de Mike Kennedy, que sí que interesaba para la grabación. Del disco. Como decíamos,、eh, el cine estuvo muy ligado a, a la historia de los bravos.、Eh, bueno, pues que no se acuerda de los chicos con las chicas de los bravos. s l o s escuchamos? Los chicos con las chicas, lléven tiesta. Las chicas con los chicos, antes. Pues en paralelo con lo observado en otras artes, los años 60 del siglo XX también trajeron vientos de cambio para el cine español que constituyeron la respuesta autóctona a los、eh, múltiples movimientos renovadores: el Free Cinema, el n u e v o Albagué. El cine underground que se、eh, venían desarrollando desde la década anterior en Europa y los Estados Unidos.、Eh, uno de los aspectos de este cambio fue la eclosión de un cine pop que, según los parámetros del género, siempre ignorado por los críticos solemnes, estaba exclusivamente dedicado al mundo del pop, la moda y la diversión. Las películas、eh, protagonizadas por conjuntos y cantantes solistas fueron las producciones más genuinas、eh, del cine pop español de los años 60. Entre sus primeras producciones d e s t a c a la notable cinta protagonizada por Mickey y los Tonis y el cantante Mochi. Megaton Yeye de Jesús Yagüe en 1965. Auténtico cine pop con ribetes de autor. A esta siguieron s producciones como Los Chicos con las Chicas de Javier Aguirre en 1966 con Los Bravos. j a m i l í n de Luis María Delgado en 1967 con Miguel Ríos, Los Impala de Mode, Los Botines. Codo con codo con Bruno Lomas, Miki Los Tonis y m a s i e l o a 45 revoluciones por minuto de Pedro Lázaga con Los Ángeles, Ivana y Fórmula Quinta. Y otra cinta que no podemos、eh, olvidarnos es la segunda película de los bravos, Dame un poco de amor, de José María Forqué en 1968, que resulta paralela a la película de que ese mismo año rodaron los norteamericanos The Monkeys, Head, ya que ambas se sitúan en la estela del segundo filme de los Beatles, Help, incluyen abundantes referencias a la psicodelia. Y tienen como protagonistas a grupos dirigidos por la industria discográfica. Curiosamente, es más ágil y divertida la peli de los Bravos, por mucho que la de los Monkeys incluya breves apariciones de dioses del underground como Franz Zappa o Dennis Hopper. El argumento de Dame un poco de amor gira en torno a una peligrosa secta de chinos que secuestra a un profesor experto en pócimas alucinadoras con la intención de dominar el mundo. Su secuencia más psicodélica es cuando el cantante Mike Kennedy, tras ser drogado involuntariamente, acude a una actuación con los bravos, entra en trance y acaba desplomándose sobre el escenario al compás de la canción Dime dónde estoy. Entre peleas, persecuciones y cómics y las espectaculares puestas en escena del conjunto, la película no da un segundo de tregua, beneficiándose de la presencia de actores humoristas como Tip k a s e n José Luis Cole o Lali Soldevilla, en el papel de enfermera neurótica que reparte píldoras de todos los colores. Escuchamos pues, ese Dime Dónde Estoy, los bravos. <risa> you、no. La música y la estética pop no fueron, sin embargo, un patrimonio exclusivo de este tipo de cine orientado hacia un público juvenil y de fans. De hecho, el pop puede considerarse como un nexo de unión entre las propuestas cinematográficas más dispares, desde numerosas、eh, realizaciones vanguardistas de la Escuela de Barcelona a determinadas producciones de cineastas mesetarios, pasando por la constante atención que se prestó al fenómeno Yeye en el cine más comercial. La tentación del pop haría sucumbir incluso a cineastas de prestigio en el campo del cine de autor como Carlos Saura, que incluyó un tema de Los Canarios en la banda sonora de su largometraje Pipermin Frappé en 1967. Película que casualmente fue presentada en Cuba con un póster de clara inspiración psicodélica, obra del cineasta cubano, más tarde asentado en España, Antonio Reboiro, que a finales de los años 60 realizó otros carteles cinematográficos imbuidos por los colores y formas de la psicodelia, muy próximos al estilo de los cartelistas de San Francisco. Y bueno, hemos citado pues, otro grupo importante de aquella época, Los Canarios.、Eh, precisamente vamos a escuchar el tema que daba título. Esa película Piper Mint frape los canarios. <tose> Los ídolos、eh, de Canaris y Los Canarios son tres nombres que marcan la evolución de un mismo grupo, originario de las Palmas de Gran Canaria, liderado por Eduardo Teddy Bautista a lo largo de los años 60. Como de Canaris, estuvieron un par de años de gira por los Estados Unidos, viviendo un periodo efervescente de la música americana en el que se hicieron amigos de miembros de Lovin' Spoonful y de los Beach Boys, y, y se codearon con Bob Dylan, Carol King, Fran Zappa y Alice Cooper. Entre otras estrellas del pop. Incluso grabaron un LP con producción del grupo vocal The Tokens en un estilo de rock americano claramente precursor de la psicodelia. Durante la gira americana de Canaris, Teddy Bautista tuvo la oportunidad de empaparse de blues soul y gospel como espectador de conciertos, incluso probando sus aptitudes como cantante negro en alguna actuación. En 1966 se、eh, regresó a Europa con su grupo, continuando de gira por Alemania y Escandinavia, como una banda apátrida no demasiado identificada con su país de origen, al que solo regresaron tras recibir una oferta muy convincente del cazatalentos de nuevo, Alain Milhaud, justo cuando se produjo el éxito internacional de los Bravos, el conjunto dirigido por este, como decimos, cazatalentos francés. Una vez en Madrid, hispanizaron su nombre. Y engrosaron su formación beat con sección de viento. Y ya nos vamos a 1967, casi 68. El segundo single de Los Canarios、eh, se abría con el primer éxito internacional del grupo g e r o n Yurnish, un bombazo bueno,、pues、de puro soul que entró en las listas de éxitos de Europa y también de los Estados Unidos. Bueno,、pues、otras、eh, combinaciones entre soul y psicodelia precisamente comenzaban a despuntar entonces. En Estados Unidos,、eh, de la mano de agrupaciones como Chambers Brothers Slime de Family Stone o f a n c a r e l i c Los canarios, s g e r o n Journeys! Y、sí, pues continúas en Grande Rock, que se emite todos los sábados de 7 a 8 de la tarde aquí en RCL Zaragoza 96.0 de FM. <risa> en esta primera parte de este especial que hemos、eh, titulado Yeyes, Hippies y Rockeros. Pone... Estos programas especiales、eh, durante este mes de agosto, en el cual nosotros nos tomamos unas vacaciones para volver. En septiembre. Y continuamos con el rock garaje. Las bandas de garaje no fueron tan abundantes en España como, por ejemplo, en California, pero sí que resultaron igual de auténticas. En Barcelona, Los No y Los Salvajes grabaron en 1966 himnos generacionales como Incomprendidos, Hoy Así y Es la Edad, que expresaban el sentimiento de rebeldía juvenil característico de la ciudad. De aquel año. No en vano, los melenudos eran entonces tan perseguidos en España como en muchos lugares de América y de Europa, según dejaron claro, por ejemplo, las bandas de garaje italianas. Todos los grupos de Cataluña y por ende de Barcelona pugnaban por conseguirse un puesto con una mezcla de estos estilos. Luego el tiempo les iría marcando su camino y su propia tendencia. Los Salvajes es uno de estos grupos con claros cambios en su repertorio que podrían parecer aleatorios o raros, pero que obedecían realmente a estos orígenes a los que hacemos referencia una vez más. En esta ocasión, por dejar más centrado su estilo que tanta popularidad les dio y que les hizo merecedor. d e un lugar importante en el panorama discográfico español. <Susurra> Bueno, el grupo, hablamos de Los Salvajes,、eh, nació en 1961 y más concretamente en el barrio de Barcelona de Poble s e c del cual también saldrían importantes grupos como Los Cheyennes, Lone Star, Gatos Negros y otros. Y bueno, Los Salvajes、eh, se foguearon en el circuito de c l u b s de Alemania. En agotadoras sesiones diarias de rock y rhythm and blues, cuando regresaron a su ciudad natal de Barcelona, les sobraban tablas y méritos para convertirse en una leyenda del rock garaje autóctono. Adoptaron la distorsión, el sonido mosca, en 1965 por influencia de los Rolling Stones. Y、sí、quedó patente, por ejemplo, bueno,、pues、en canciones、eh, suyas, como por ejemplo Satisfaction, del cual ellos hicieron esta versión que vamos a escuchar. De los salvajes. Satisfacción, el tema de los Rolling Stones en versión de los salvajes, el garaje rock desde Barcelona. Habíamos citado otro grupo, los Cheyennes también de Barcelona, fueron genuinos representantes de este rock garaje hispano. Tanto actitudes son célebres por su pelo larguísimo como en música, sonido sucio, influencias del Rhythm and Blues, versiones de los Kings y. Y en 1965 grabaron su primer EP para RCA con v á l g a m e La Macarena. Como tema estrella, un clásico mundial del rock garaje con sello autóctono. Los Cheyennes. Y con ellos despedimos esta primera parte dedicada a Yeezys, hippies y rockeros que tendrá su continuación la semana que viene. Que paséis un buen fin de año. Hasta entonces, adiós.、Oh. So Radio musical especializado en rock. En un formato tipo magazine donde la actualidad tiene un peso importante, también hay cabida para especiales monográficos y entrevistas. Grande Rock, un oasis en las ondas, todos los sábados a las 7 de la tarde en RCL Zaragoza 96.0 FM.